Y tenemos que dar vuelta de página, ¿no? Porque ayer Peñalol ya presentó a su nuevo entrenador o un viejo conocido de la casa, en este caso Carlos Romano, y por eso vamos a dialogar con Alejandro Amoedo, que ya está en línea ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, ¿qué es? ¿Qué es? Hola, Fabián, hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días Bueno, bien, bueno Me eh, un poquito para, para si ven, ya está, y ya sumió Carlos Romano, un poquito para contarnos eh, cómo se ha salido, qué pasó la salida de Gaby y cómo fue la llegada sí. de negro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es una situación este, difícil, ¿no? Porque hacía muchos años que, no, que no, no, no cortábamos técnico a mitad de temporada, y además tratándose de la calidad humana y profesional de Gaby, ¿no? Con el cual este, me une una relación muy linda y lo, lo respeto mucho. Eh, pero bueno, este, también este, el equipo estaba necesitando ahí Un, un cambio, los resultados no, no habían sido del todo lo que, lo que esperaba eh, y, y bueno, nada, este, Gaby es un caballero y bueno, habló con Domingo y bueno, se llegó ahí a, a, un buen, eh, a un buen punto que repito, fue difícil para todos y nadie lo quería, pero bueno, este, se, se dio así la, la, la relación y bueno, y a partir de allí, bueno, empezamos a a buscar las este, alternativas que había en el mercado, y, y bueno, lo, de, lo del negro este, surgió, de, es pues una persona de, de, de la casa que ama Peñarol, que, que conoce cada rincón del club, así que la verdad que eso allanó mucho las conversaciones. Sí, sí. también imagino que para esta etapa de venir de, de, de, de, de, de, de, de a cambiar al entrenador, el entrenador que tiene que tener también un poco de espalda como para para poder soportar si hay un resultado negativo en terreno y en tiene, ¿no? Sí, seguro, porque más allá de, de cuestiones deportivas, me parece que también había un bajón anímico que se veía en, en, en el plantel, entonces por ahí la, la personalidad de, del negro este, me parece que era la, la adecuada para, para este momento, ¿no? Y, y ojalá, ojalá pueda este, reconducir a este equipo, yo creo que hay material, creo que, que cuenta... Este, Con, con un plantel para, para aspirar a otra, otro tipo de, de posición en, en la cual lo vistamos, ¿no? que es bastante incómoda por otra parte. ¿Estás pensado de parte del Nero no, que hablar con él, de parte de la dirigencia, ¿me da algún cambio más? mira por ahora no, no, no, no se habló de cambio eh, tuvimos una charla muy linda ayer al, al mediodía y, este, anoche fue presentado, él quiere, quiere entrenar con el equipo evaluar un poco y pues nos, nos planteará alguna cuestión, pero por ahora prefiere este, entrar en contacto con, con los muchachos para ver en qué condiciones están y cómo están, eh, y, y después este, se verá. Eh, ahí tenemos una cuestión con, con Franco Barroso, que, que arrastra una lesión, que le está llevando mucho tiempo recuperarse, y bueno, estamos también ahí trabajando con el médico para ver qué, qué, qué tiempo le va a demandar este, a recuperarse. Y justamente te iba a preguntar por, por Franco y por alguien que se fue pero no terminó de irse como Toma, no porque también la misma posición y al tener un juego co presionado con este caso Franco y no saber cuánto tiempo este, después de llevar su recuperación y Tomás había mostrado en los últimos días o sea, de su comportamiento había mostrado alguna intención de volver a Peñarol ¿no? Sí, sí, él se ha comunicado todo el tiempo este, contacto con el manager que y siempre manifestó la la, la voluntad de que querer volver al club y que este era su club eh, y, y que buscaba otra oportunidad pero bueno por ahora este, la situación está como te cuento no vamos a dejarlo trabajar a a, a Romano este por suerte esta ventana que da también te da ese plazo de de poder trabajar con el equipo este y de cara a lo que es el partido que, que es el jueves próximo con, ...con San Lorenzo y después dos partidos muy importantes... ¿no? ...como son Libertad y Atenas de, de salida... ...así que es un fixture exigente... Para, para, ...para el comienzo del nuevo ciclo... De, ...del negro en el club. Sí, la última ya se nos acaba el tiempo... ...y era el tiempo justamente de poder dialogar con él... Eh, ...¿cómo analizás este presente ¿no, de Peñarol? Que es cierto, lo dijimos ayer nueve urgencia pero sí de emergencia, ¿no?, estas seis derrotas consecutivas, y como bien marcaba, se le viene a San Lorenzo con lo que conlleva eso, pero después una gira que puede marcar un antes y un después en estas las posiciones, ¿no? Seguro, y por eso también las, las decisiones que se han tomado, eh, que vuelvo a repetir, no fueron fáciles, eh, pero entendemos que estamos en un momento delicado, que, bueno, necesitamos este, dar un paso adelante, A eso fueron este, las, las motivaciones digamos que, que llevaron al, al cambio siempre agradeciendo el profesionalismo el don de gente de gabriel que repito nada que decir nada más que palabras de agradecimiento porque se entregó por completo este, al club y, y dio lo mejor de, de sí pero bueno a veces las cosas este, no salen como uno quiere y, y bueno terminan decantando en estos en estos cambios Bueno, eh, gracias por estos minutos, gracias por el contacto, eh, ojalá que, que encuentren el rumbo y que, y que, y que puedan logrando de a poquito los objetivos que se habían trazado a, a principio de temporada. Bueno, Fabián, nada, muchas gracias, gracias por, por comunicarse, y bueno, ojalá, ojalá que sí que, que el equipo empiece a, a encontrar la, la fisonomía y los resultados que, que todos esperamos. Un abrazo enorme. Bueno, la palabra es eh, el director de Peñarol de Manotrata, abogado, este, y bueno, contándonos un poquito de la situación, la nueva, la nueva incorporación de Peñarol, que es el técnico que ya conoces acá, hasta la tercera vez está, que es el periodo que tiene, es Peñarol, este, bueno, fue técnico de Tato Rodríguez, eh, nada, conoce como nadie, eh, Peñarol, de así que ojalá que el negro lo rasque de no, no, no, buena forma.